solo cinco meses de un nuevo gobierno, eh, tenemos una una movilización de unas características que no se daban desde el 2001, cuando a, a fines del gobierno de, de neoliberal este eh, eh, que recortó el presupuesto universitario en marzo con López como cuando se nos recortaron los salarios un 13% desde entonces, desde hace tanto tiempo, que no se podía hacer una una acción eh, unitaria, o digamos, en unidad, mejor dicho, de, de todas las federaciones, con los estudiantes, con estas características, y bueno, entonces el el presupuesto que necesitan las universidades y el salario que necesitan los docentes tiene que aparecer eh, sobre la mesa.